Buenos días. La moción de censura contra el gobierno murciano se tambalea después de que tres de los diputados de Ciudadanos, que en principio iban a apoyarla, hayan fichado por el Ejecutivo del Popular López Miras. Se trata de Valle m i g u e l e s Francisco Álvarez e Isabel Franco. Esta última continuará como vicepresidenta del Ejecutivo Autonómico. Yo firmé el martes una moción por disciplina de partido del partido con el que me presenté a las elecciones. Pero a mí no me eligieron. Para entregar el gobierno de Murcia a Pedro Sánchez. Esta mañana está previsto que los tres tomen posesión de sus nuevos cargos, mientras que desde su antigua formación les acusan de transfugas. Ana Martínez Vidal, candidata de Ciudadanos y PSOE para la moción, niega contactos con los diputados expulsados de Vox. Nosotros no somos el Partido Popular. Nosotros no vamos a comprar la voluntad de ningún diputado de la Asamblea Regional. No hemos tenido ningún contacto con los diputados de Vox. Tensiones entre PP y Ciudadanos que han dado el salto al ámbito nacional. Teodoro García e g e a secretario general de los Populares, y Edmundo Val, portavoz parlamentario de la Formación Naranja. Esas tres personas han cumplido su palabra, no como en el caso de Inés Arrimadas y Ana Martínez Vidal, que la rompieron para echarse en manos del Partido Socialista y de Podemos. Ciudadanos hizo bien en presentar esta moción, porque si alguien es capaz de comprar a unos transfugas para no contarle a la ciudadanía. Las explicaciones que les estamos pidiendo sobre estos casos tan graves de manejo de dinero público. Terremoto político en Murcia que tiene réplicas en Madrid. La justicia deberá decidir si mantiene la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo o si deben tener prioridad las mociones de censura presentadas por PSOE y Más Madrid. La decisión podría llegar este mismo fin de semana, pero los partidos ya se preparan para la posible cita electoral. Los socialistas confirman a Ángel Gabilondo como candidato, mientras que desde Ciudadanos el ex vicepresidente Ignacio Aguado quiere repetir como cabeza de lista. Yo tengo el apoyo de Inés y de todo el partido para seguir trabajando. Y desde luego, si los afiliados en las primarias me dan su confianza, yo quiero seguir. No solamente siendo el candidato de Ciudadanos, es que quiero presidir la comunidad de Madrid. Y la comunidad científica llama a la calma tras la alarma causada por un lote de la vacuna de AstraZeneca que varios países europeos relacionan con casos de trombos. Seis comunidades autónomas han suspendido la administración de estas dosis, mientras que los expertos aseguran que la relación entre la vacuna y estos efectos secundarios no está demostrada. Tedros a d h a n o m director general de la OMS. 335. Ya se han administrado más de 335 millones de dosis en todo el mundo y no hay pruebas de ninguna muerte provocada. Por las v n vaccines. Son algunos de los asuntos que nos ocuparán en esta media hora de información, pero hoy más. Yolanda Iniesta, buenos días. Buenos días. Constituido el nuevo Parlamento catalán. Laura Borras de Juns Percat ha sido elegida presidente de la Cámara, que contará con una mesa mayoritariamente independentista. El primer compromiso de Borras será recuperar la dignidad de la Cámara. Nuevo paquete de ayudas a las empresas más afectadas por la pandemia. Serán más de 7.000 millones de euros en ayudas directas. Quienes las soliciten deberán destinarlas a gastos fijos y a proveedores y no podrán cerrar sus negocios hasta junio de 2022. Baleares y Canarias percibirán 2.000 millones por el mayor impacto de La pandemia en esos territorios. 44 millones de italianos tendrán que quedarse desde el próximo lunes en sus casas para tratar de frenar los contagios por coronavirus. Es un confinamiento que esta vez también incluye a los escolares después de registrarse 27.000 nuevos positivos en un solo día. En Semana Santa se confinará todo el país. El ayuntamiento de m i n n e a p o l i s pagará 27 millones de dólares a la familia de George Floyd para resolver la demanda por su muerte. Este acuerdo extrajudicial es la mayor indemnización que concede esta ciudad por la muerte injusta de un hombre negro en un caso de violencia p o l i c i a l El acuerdo coincide con el comienzo del juicio contra Derek Chauvin, el oficial que provocó la muerte a Floyd. En los deportes, partidos hoy sábado para Real Madrid y Atlético en plena pugna por la liga, escuchamos a Simeone y z i d a n e Cuando jugás y el resultado es corto y la ansiedad crece porque querés ganar, tranquilo, gana el partido que, que jugaste, terminalo bien. Sabemos que. Tenemos que, si queremos pelear y seguir peleando con, con esta liga, bueno, no podemos perder más, más puntos, es lo que vamos a intentar hacer. En cuanto al tiempo, Agencia Estatal de Meteorología, Alba López, buenos días. Buenos días. Este sábado se va a mantener el tiempo estable en la mayor parte del país. Solo un frente entrando por el noroeste peninsular nos volverá a dejar precipitaciones, viento y mala mar en Galicia y el Cantábrico. A estas horas ya tenemos cielo gris en Galicia con lluvias ocasionales, nubes bajas y nieblas en Castilla y León, el sudeste de Castilla-La Mancha, la costa mediterránea de Andalucía, la región de Murcia y zonas de la comunidad valenciana. Alguna gota también a estas horas en el área del estrecho, en las Islas Baleares c i el o Claros y en las Canarias nubes al norte de las islas. A estas horas el termómetro roza, por ejemplo, los 16 grados en Santa Cruz de Tenerife, 10 grados en Jaén y Alicante, 6 en Oviedo y Palma, 5 en Lugo, 4 en Huesca y los 2 grados en Burgos o en Lleida. Acabamos hablando del viento, como decíamos, sopla fuerte en el litoral norte de Galicia y el litoral cantábrico. Además, esperamos que vaya a r r e c i e n d o conforme avance el día con mala mar y temporal marítimo. Es una información de la Agencia Estatal de De meteorología. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias. Comenzamos. España a las 8. Semana política de infarto en Murcia. El Partido Popular ha desactivado a priori la moción de censura pactada entre Ciudadanos y el PSOE tras fichar tres diputados de la Formación Naranja por el Ejecutivo de López Miras. Esta misma mañana tomarán posesión de sus nuevos cargos, mientras que desde su antigua formación les acusan de transfugismo Isabel Sánchez. Buenos días. De nuevo se espera un día frenético en la región de Murcia. A las 10 de la mañana está previsto que los nuevos consejeros de Ciudadanos tomen posesión de su cargo. Recordemos: Valle Migueles se hará con la p o r t a v o c í a y la consejería de empresas, sustituyendo a Ana Martínez Vidal. El diputado Francisco Álvarez ocupará la cartera de Empleo, Universidades e Investigación y Antonio Sánchez Llorente liderará la consejería de Transparencia. Isabel Franco continuará siendo la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Política Social. Yo firmé el martes una moción por disciplina.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 Y mucho menos para traicionar a los murcianos. De momento, hoy Ciudadanos y PSOE mantienen su primera reunión del grupo de trabajo que habían pactado para marcar las primeras líneas de su nuevo gobierno. Lo cierto es que ambos confían en que la moción salga adelante. No descartan incluso que los tres diputados de Vox expulsados de su partido puedan votar sí a la moción. En la tarde de ayer, Ciudadanos les hacía una propuesta de la que todavía no conocemos la respuesta. Una proposición que negaba la coordinadora regional de los Naranjas, Ana Martínez Vidal. Nosotros No somos el Partido Popular. Nosotros no vamos a comprar la voluntad de ningún diputado de la Asamblea Regional. No hemos tenido ningún contacto con los diputados de Vox. Sobre este asunto ha evitado posicionarse el secretario general de los socialistas, Diego Conesa, que solo espera que los tres diputados de Ciudadanos a los que ha calificado de transfugas rectifiquen y entreguen sus actas por dignidad. Yo no he hablado con v o x Y yo tengo que, he hablado con ciudadanos y hemos acordado una moción de censura que firmamos 23 personas, que es mayoría absoluta, que da estabilidad y fortaleza aquí y que 24 horas después se han dejado sobornar. Y ha comprado con corrupción, como siempre, el Partido Popular de esta región de Murcia. Como veis, pinta que este sábado volverá a ser un día de locos para los periodistas y, sobre todo, para los ciudadanos de la región de Murcia. Enfado e indignación en Ciudadanos tras la fuga de sus tres diputados murcianos. Desde la Formación Aranja acusan al PP de comprar a sus diputados y aseguran que este movimiento de los populares demuestra lo necesario de la moción de censura rosa-carreño. Arrimadas reunirá a su ejecutiva el lunes. Muchos de los suyos le reclaman explicaciones por impulsar una operación que en pocos días les ha desalojado de dos gobiernos autonómicos. Ayer su portavoz en el Congreso insistía en que acertaron presentando la moción. Todos debemos estar convencidos de que Ciudadanos hizo bien en presentar esta moción. Porque si alguien es capaz de comprar a unos transfugas para no contarle a la ciudadanía, Las explicaciones que les estamos pidiendo sobre estos casos tan graves de manejo de dinero público. Ciudadanos acusa al Partido Popular de utilizar prácticas mafiosas comprando a sus tres diputados para tapar la corrupción del gobierno murciano. ¿Con qué bola de cristal soy yo capaz de prever eso? Eso es imposible de prever cuando estas personas, días atrás, han firmado una, una moción de censura. Libremente. A pesar de que era conocido el malestar de algunos de estos diputados, con la propia Inés Arrimadas, en la dirección de Ciudadanos no contemplaban la traición. A los tres se les ha abierto un expediente de expulsión. Desde el PP se muestran confiados en que la moción contra López Miras no saldrá adelante y piden a Peso y Ciudadanos que la retiren. El secretario general de los populares, Teodoro García e g e a ha cargado duramente contra la candidata Ana Martínez Vidal, a la que reprocha haber impulsado una moción de censura contra el gobierno del que formaba parte Verónica Muñoz. Todo sigue en el aire, pero en Génova ven claro que la moción contra el gobierno regional de López Miras no va a salir adelante. Tres diputados de Los Naranjas echan para atrás, mantienen el pacto que sustenta el gobierno en Murcia desde hace dos años. Su número dos fue ayer a su tierra a calmar las aguas revueltas y ser interlocutor entre ambas formaciones. En una entrevista en Antena 3, Teodoro García Ejea tachaba anoche el movimiento de Martínez Vidal de automoción de censura contra sus propios consejeros de Ciudadanos, porque dice ya formaban parte del gobierno de la región. No son t r a n s f u e s Sostiene son fieles a un pacto y arremete contra Inés Arrimadas. Esas tres personas han cumplido su palabra, no como en el caso de Inés Arrimadas y Ana Martínez Vidal, que la rompieron para echarse en manos del Partido Socialista y de Podemos. García Ejea pide al PSOE y a Ciudadanos que asuman el fracaso y retiren ese pacto cocinado en la penumbra de los despachos. En Génova dicen que el papel de su número dos se ha reforzado. Creen que demuestra que está a las duras y a las maduras y que en circunstancias convulsas busca lo mejor para el PP. Casado asegura en las redes que siguen trabajando por España, comprometidos con el bienestar. Ya trabajan en el partido con la vista puesta en las elecciones de Madrid. Solo contemplan el escenario de que gane Ayuso y llaman a los votantes naranja descontentos a que se unan a las filas del PP. Réplicas del terremoto político de Murcia que se sienten también en Madrid. La justicia deberá decidir si mantiene la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo o si deben tener prioridad las mociones de censura presentadas por PSOE y más Madrid. La decisión podría llegar este mismo fin de semana, Paula Jiménez. A pesar de que el ex vicepresidente Ignacio Aguado hizo saltar la liebre por la mañana, la Asamblea de Madrid no se dio por enterada del adelanto electoral hasta las cuatro de la tarde, cuando les llegó oficialmente la carta informativa de la consejera de presidencia María Eugenia Carballedo. Así lo dice el recurso presentado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde la Cámara argumenta que el decreto de disolución y convocatoria firmado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso va contra derecho, porque ya estaban calificadas y en tramitación las dos mociones de censura presentadas por Más Madrid y PSOE a la una del mediodía. por lo que Piden la suspensión cautelar y cautelarísima de los efectos del decreto. Consideran que la comunicación oficial llegó tarde y que el decreto entró en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 11 de marzo, por lo que todavía no era válido cuando se admitieron las mociones. Sostienen además que la convocatoria de elecciones no se debe comunicar solo a la Asamblea, sino a toda la ciudadanía, cosa que no ocurre hasta la publicación oficial y que no se puede disolver la Cámara sin convocar elecciones, por lo que ahora mismo, con la decisión aún pendiente, no debería estar disuelta. La decisión final la toma. Paran Los jueces este fin de semana, aunque en la política madrileña ya empieza a haber ambiente de pre-campaña. Continúa la polémica en torno a la vacuna de AstraZeneca tras la decisión de seis comunidades autónomas de no poner las dosis de un lote al que varios países relacionan con casos de trombos. La Agencia Española del Medicamento asegura que no hay evidencia de que la vacuna haya causado estos efectos. Insisten en que los beneficios continúan superando los riesgos y se pueden seguir administrando al barrubio. La Agencia Española del Medicamento insiste: no hay evidencias de que el suero de AstraZeneca haya provocado trombosis en personas vacunadas. Y añade que no existen motivos para poner en cautela ningún lote. Mientras, varias comunidades autónomas han decidido paralizar el que continúa en estudio. Otras no se lo plantean. Escuchamos a la directora general de Farmacia en La Rioja. Ha recibido 18 notificaciones en relación con este lote y decir que en ningún caso están relacionados con los efectos trombos. Trombo. España ha detectado tres casos de trombos, pero a ninguno se le había vacunado con el lote que continúa en estudio y que se entregó a las comunidades el 12 de febrero. El organismo regulador en nuestro país asegura que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca son superiores a los riesgos. Lo mismo que el presidente de la Sociedad de Española de Inmunología, Marcos López Hoyos. Y en ningún caso los efectos adversos están siendo. e s cierto que llevamos 5 millones de vacunas de AstraZeneca puestas en el mundo y la etiqueta de trombos es mínima, es a n e c d ó t a De momento hemos recibido 1.700.000 dosis de AstraZeneca, de ellas se han administrado 814.000 y solo cuatro personas tienen la pauta completada con este suero, porque recordamos e el intervalo entre ambas inyecciones es de 10 a 12 semanas. AstraZeneca ha emitido un comunicado en el que asegura que no hay evidencias de un mayor riesgo de sufrir coágulos para quienes hayan recibido la vacuna. Asegura la farmacéutica que el número de estos casos es de hecho inferior entre los vacunados respecto a la población general. Desde la OMS defienden la seguridad de la vacuna. Tedros a d h a n o m es su director general. オンラインの研究は、この研究は、この研究は、この研究は、この研究は、この研究は、この研究は、この研究は、 Precisamente esa vacuna de AstraZeneca es la que administrará hoy Galicia en una vacunación masiva dirigida a menores de 55 años. El objetivo, inmunizar a casi 20.000 personas. Sebe Cajide, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues están convocados, como dices, alrededor de 19.000 gallegos de entre 50 y 55 años, básicamente ciudadanos cuyo primer apellido comienza por L. Recibirán hoy la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. La acción tendrá lugar en todas las áreas sanitarias de Galicia. Se han habilitado grandes espacios para La inmunización de los convocados. La experiencia de hoy se desarrolla, como dices, en medio de la polémica sobre un lote de la vacuna de AstraZeneca que varios países europeos y comunidades autónomas españolas han puesto bajo sospecha. El consellero de Sanidad de afirma que hoy no se suministrarán dosis de ese lote. Julio creo que, García Comesaña. Veo que las que están para poner no corresponden a ese lote, pero repito, ahí seguiremos siempre lo que establezca EMA. Los horarios de vacunación varían según el punto de celebración. La acción de hoy sirve como prueba para futuras vacunaciones masivas previstas para los meses de abril y mayo, cuando Galicia recibirá alrededor de 600 0 0 0 vacunas más. Nuevo paquete de ayudas para las empresas. Estas podrán recibir hasta 200.000 euros que podrán destinar a gastos fijos y a proveedores. Quienes se acojan a estas ayudas no podrán cerrar sus negocios hasta junio de 2022. Serán 7.000 millones de euros en ayudas directas, 2.000 de ellos para Baleares y Canarias y 3.000 para la deuda de los créditos i c o u s u a r e s t o r z a Ayudas máximas de 200.000 euros por cada empresa, eso sí, con condiciones. El dinero se tendrá que usar para pagar gastos fijos y deudas a proveedores, y quien se acoja no podrá cerrar hasta junio del año que viene. Nadia Calviño, vicepresidenta económica. Para el acceso a todas estas nuevas líneas de ayudas, las empresas deberán mantener. Su actividad hasta el 30 de junio de 2022. No podrán repartir dividendos ni incrementar las retribuciones de la alta dirección durante dos años. En total, 7.000 millones de euros en ayudas directas, 2.000 millones para Baleares y Canarias, las dos comunidades más castigadas por el parón turístico. El dinero lo gestionarán las comunidades autónomas y se transferirá lo antes posible. El Real Decreto Ley prevé que、eh, se movilizarán estos recursos, se transferirán a las comunidades autónomas. no más En un plazo muy reducido y con el objetivo de que cuanto antes estén disponibles para ayudar al, al tejido productivo. ¿no? El Gobierno destinará otros 3.000 millones de euros a reestructurar la deuda de los créditos ICO y 1.000 millones para un nuevo fondo de rescate de pymes, similar al implantado por las EPI para las grandes empresas. Los empresarios ven en estas ayudas una inyección de liquidez muy necesaria, aunque muchos creen que llega tarde. Los representantes de los sectores más afectados piden agilidad, celeridad y trámites sencillos para gestionar ese dinero. Raquel García. 7.000 millones de euros en ayudas muy esperadas por los empresarios. Tengo una empleada enerte que necesita un impulso para poder sacarla. Las ayudas hacen falta, pero que aceleren en darlas, porque si no, al final. Va a haber mucha gente que va a cerrar por el camino. Los autónomos ven en la inyección de capital una compensación para aquellos que han tenido que cerrar y no han sido indemnizados. Lorenzo Amordeata, Eduardo Abad, de UPTA. Aunque llega tarde, hay que reconocer que este plan inyectará en transferencias directas p u esa liquidez tan necesaria en estos momentos para muchos autónomos para poder sobrevivir. Que serán sin duda un auténtico alivio para la deteriorada situación económica. Por la que están atravesando. El sector textil pide trámites sencillos para facilitar el acceso. Eduardo Zamácola es presidente de Acotex. Yo tengo muchas dudas: c o m o el señor que tiene una tienda en un barrio en Santander va a poder acceder a una ayuda directa y qué información tiene que dar. Agilidad y celeridad reclaman todos también, coinciden en la necesidad de ampliar los ERTE hasta final de año. Alemania ha sacado a seis comunidades autónomas españolas de su lista de zonas de elevado riesgo por coronavirus. Esto supone que las personas que a partir del domingo lleguen a ese país desde Baleares, Valencia, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha y Murcia no deberán realizarse un PCR a su llegada ni guardar 10 días de cuarentena, una medida que podría ayudar a reactivar el turismo en Semana Santa Blanca Pascual. Seis comunidades autónomas han salido de la lista roja de Alemania. Son Baleares, Valencia, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha y Murcia. Esto significa que los viajeros procedentes de estos territorios no tendrán que realizarse pruebas PCR ni guardar 10 días de cuarentena cuando lleguen a sus hogares alemanes. Según ha explicado la embajada alemana, permanecen en vigor los requisitos sanitarios para el resto de España. La decisión tomada por el gobierno de Angela Merkel entra en vigor este domingo y abre la puerta a reactivar el turismo en Semana Santa. Y lo cierto es que se e s p e r a a El tour operador Tui Fly ha adelantado una semana su regreso a Palma y desde el domingo 21 de marzo volarán tres aviones al archipiélago balear desde Hannover, Düsseldorf y Frankfurt. Palma reabre en abril con 3.000 plazas hoteleras de forma escalonada. Alemania es el segundo mercado emisor de España. En los primeros cuatro meses del año 2019, antes del COVID, más de 27.400 alemanes escogieron las Pitiusas como destino, un 7% más que en el ejercicio anterior. Constituido el nuevo Parlamento catalán, Laura Borrás de Juntspercat ha sido elegida presidenta de la Cámara, que contará con una mesa mayoritariamente independentista, Elena García. ボッラスは、que el la a の後の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社員の会社の会社の会社の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会社員の会の会社員 La democracia es siempre es la país, ley la que se tiene que adaptar, adaptar a la, la voluntad, voluntad popular, popular, reforzada por una mesa de mayoría absoluta independentista en la que la CUP se estrena y los comunes se han quedado fuera. Y hasta ocho de los 135 diputados cuentan con causas judiciales pendientes. b o r r a s a la cabeza. Su presidencia l l a n a la investidura de Aragonés antes del 26 de marzo, aunque el acuerdo, según b o r r a s no está ni mucho menos cerrado. EI l a mantiene que o p t a r a El socialista augura que la situación, que la situación、eh, en Cataluña se cronifica. Ahora, v o x e r i g e e n la peor pesadilla del independentismo. España a las 8. Radio Nacional. Alejandro Burón. Del exterior, Italia vive una nueva oleada de contagios por COVID-19, casi 27.000 en 24 horas. Por ello, el gobierno ha aprobado nuevas medidas restrictivas, entre ellas el confinamiento a partir del lunes de todas las zonas con una incidencia por encima de los 250 casos, además del confinamiento total durante la Semana Santa, corresponsal en Roma, Jordi Barcia. Confinamiento blando para 44 millones de italianos, incluidos los residentes en capitales como Milán, Roma, Nápoles, Bolonia o Turín. Son siete de cada diez ciudadanos. Desde este lunes tendrán que quedarse en casa, salvo para ir a trabajar o por necesidad. Cerrarán tiendas, bares y restaurantes. Y esta vez tampoco se salvan las escuelas. La variante inglesa predominante en Italia no perdona a niños y adolescentes. Como resultado, los contagios en Italia están a niveles de noviembre. Ayer se anunciaron casi 27.000 en un solo día. Por tanto, Las clases seguirán a distancia para millones de estudiantes. Estas medidas, dice el primer ministro Draghi, son necesarias para evitar un empeoramiento que haría inevitable medidas todavía más duras. El gobierno ha aprobado, además, confinar a todo el país sin excepción durante la Semana Santa. Son las primeras malas noticias que tiene que dar Mario Draghi. Para dar un toque de optimismo, el primer ministro se fue ayer a un centro de vacunación, confirmó que Italia está suministrando unas 170.000 vacunas al día y que pretende triplicar. Pronto esa cifra, gracias a un nuevo plan de vacunación que verá la luz en los próximos días. En Estados Unidos, el ayuntamiento de m i n n e a p o l i s indemnizará con 27 millones de dólares, unos 25 millones de euros, a la familia del ciudadano afroamericano George Floyd, muerto en mayo del año pasado por la violencia policial ejercida por el agente Derek Chauvin, quien ha sido esta misma semana acusado de homicidio en tercer grado. Corresponsal Fran Sevilla, buenos días. Hola, el acuerdo entre la familia de George Floyd y la ciudad de Minneapolis, justo en la semana en la que ha comenzado el juicio contra Derek Chauvin, el policía que le aplastó el cuello con su rodilla, puede tener influencia, afirman los expertos, en el veredicto final, toda vez que supone un reconocimiento de culpabilidad por parte del ayuntamiento del que dependían los agentes. La indemnización pactada se eleva a 27 millones de dólares, unos 25 millones de euros, en un acuerdo extrajudicial que pone fin a la demanda civil interpuesta contra el ayuntamiento y los cuatro policías que participaron en la detención. De Floyd. Esa cantidad supone la mayor indemnización pactada por Minneapolis por un caso de violencia policial, superando los 20 millones de dólares que se acordaron por el caso de otro hombre muerto por disparos de la policía hace cuatro años. La demanda penal, mientras tanto, sigue su curso, por un lado, con el juicio contra c h a u v i n que está ahora en la fase inicial de selección del jurado y en el que está acusado de homicidio. Los otros tres policías serán juzgados en otro juicio dentro de unos meses, acusados de colaboración con ese homicidio al no haberlo impedido. En los deportes, fútbol, partidos, hoy sábado para Real Madrid y Atlético, en plena pugna por la liga. Lucas García, buenos días. Buenos días, el turno para el líder, el Atlético de Madrid, será a las 9 de la noche en ese d e r b i madrileño entre g e t a f e y l o s Rojiblancos en el Coliseum Alfonso Pérez. Un Atlético que viene de aumentar la distancia con sus perseguidores, le saca 6 puntos al Barça y 8 al Madrid, pero con algunas voces críticas sobre el juego defensivo, esto respondía su técnico Simeone. Lo, lo entiendo como una cuestión.、Yo、jugué. Y cuando jugás y el resultado es corto y la ansiedad crece porque querés ganar, tranquilo, g a n a r el partido que, que jugaste. Terminalo bien, la inercia del juego te lleva a retroceder, pero véanlo en todos los partidos. Vuelven Jiménez y Carrasco en los r o j i blancos. El Getafe vivió una situación opuesta, decimoquinto a cinco puntos del descenso. Anoche se pasaba por Radio Azeta de los Deportes Mauro Arambarri, el jugador azulón que hablaba de las carencias de su equipo esta temporada. Pero nos está costando esa regularidad ¿no? que, que hemos tenido todos estos años que han pasado de fin de semana tras fin de semana, ser un equipo complicado, de jugar muy bien. Pero bueno, ahora este partido es. De mañana creo que, que va a ser importante también para. Para ver si e s t a m o s preparados para pelear y estar más tranquilos、bueno, o sufrir. Getafe Atlético de Madrid a las 9 de la noche. El primer partido que se jugará hoy será el a l a v é s Cabez de las 2 del mediodía. Un partido clave en la parte baja. Los Vitorianos penúltimos. El Cádiz 6 puntos por encima. A las 4 y cuarto se enfrentan en Valdebebas, Real Madrid y Elche. La noticia en los blancos es la vuelta a la convocatoria de Ramos y Hazar. El Real Madrid, como decíamos, está a 8 puntos del Atlético. No se puede permitir muchos más fallos. Así lo reconocía su entrenador z i d a n e Sabemos nuestra situación, sabemos que tenemos que, si queremos pelear y seguir peleando con, con esta liga, bueno, no podemos perder más, más puntos, es lo que vamos a intentar hacer. El Elche viene de ganar en la pasada jornada para salir de la zona del descenso. Anoche entrevista en Radio AZ e t con Joaquín Buitrago, el presidente, que hablaba precisamente de la importancia de permanecer en primera. m a n t e n e r la categoría. A nivel de, de, de institución, sobre todo el proyecto deportivo, lo que es la cantera, lo que es el, el montar una ciudad deportiva、eh, en condiciones, pondría、pues, bueno, un salto cualitativo pero es importantísimo. Para nosotros、eh, es nuestro objetivo principal, o sea, mantenernos como sea para, para hacer un, un gran proyecto. A las seis y media os asuna Valladolid. Otro de los partidos importantes en la parte de abajo. Solo tres puntos separan ambos conjuntos. Ya el lunes será el turno del Barça que recibirá al Huesca. Ayer viernes triunfo del Levante en el d e r b i frente al Valencia. 1-0 con Gol de Roger. El Levante sube hasta la octava plaza mientras que el Valencia es decimosegundo. Todo esto en fútbol, en baloncesto. Tres partidos hoy en la jornada 26 de la Liga CB. Destacar el Barça Zaragoza de las nueve menos cuarto. Ayer victorias de Basconia y Valencia b a s k e t para seguir vivos. En la Euroliga, en tenis, doble ración de finales. Y a la misma hora, a las 4 de la tarde, Garbiñe Muguruza se enfrenta a la Checa Krejchova en la final de Doha. Partido, por cierto, que podrán seguir por teledeporte. Y a la misma hora, a esas 4 de la tarde, Roberto Bautista se mide al georgiano Basilashvili por el título en Dubái. Por último, acabamos con motor, continúan los test de pretemporada en Bahrein. Ayer, Carlos Sainz, quinto mejor tiempo en su externo oficial con Ferrari. Regresa a Televisión Española uno de los concursos de mayor éxito de esta casa. Boris Izaguirre y Paula Prendes subirán este sábado el telón de la tercera edición de Prodigios. Nueve jóvenes que competirán en las categorías de canto, danza e instrumental. Ana Gil. No lo tendrá fácil el jurado de la tercera temporada de Prodigios. Ante ellos, uno de los protagonistas del musical, Billy e l l i o t la primera representante de la escuela bolera o la violinista Benjamina de esta edición. En total, 27 participantes, niños y niñas entre los 8 y los 17 años, virtuosos del canto, la danza y la música instrumental. Enfrente, un jurado compuesto por los ya conocidos Aino h a Arteta, Andrés Salado y Nacho Duato. Yo, si estoy aquí, es por los niños. Adoro verlos y es una fuente inagotable de prodigios. Y a mí me emociona mucho, me, me, me dan tantísimo. Cualquier corrección que yo les dé, ellos me enseñan muchísimo más a mí. A los que en esta edición se sumarán el tenor José Manuel Zapata y el compositor Lucas Vidal. Todos ellos contarán con ayuda para sus valoraciones: la de consultores expertos en cada una de las categorías, la soprano Ruciniesta, el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro y el pianista Mario Marzo, entre otros. Y conduciendo el programa, un año más, Paula Prendes y Boris Izaguirre. Aquí empieza la tercera edición de Prodigios. ¡Bienvenido! s Así llegamos al final de esta edición de España, a las 8, y saludamos como siempre a Carlas Mesa. No es un día cualquiera. Buenos días. Buenos días, Alejandro. No sé si、tal? tú también eras un niño prodigio de la radio a esas edades. Oye, quedaría bien decir que sí, pero no. Pero no, se me daba muy bien dibujar. Dibujar sí. Pero el mundo artístico, la radio, no, no, no, para nada. Pues mira、para、eso、nada. que está este sábado con una tertulia muy interesante: la discriminación por edad, el edadismo. Eso es, eso es, tertulia a las 10, 9 en Canarias. La dedicaremos al edadismo y, como siempre, contamos con la participación de los oyentes. Tendremos a tres expertos en esta materia. Y en el podio de o l g a b i z a esto para quienes están interesados por el deporte, nos visita hoy a las 11.40, 10.40 en Canarias, el expiloto de Fórmula 1, Pedro Martínez de la Rosa, porque en dos semanas empieza nueva temporada, nueva competición en Bahrein. Así que estaremos muy pendientes de todo eso. Muy、Alejandro. interesante, claro que sí.、Os、escuchamos, como siempre, un saludo. Gracias. Gracias. hasta luego.